Es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga lo de contento Donde quiera te espera lo peor por... arriba, vale, Mere brodercito Vamos a hablar de jodera Antes de que suba el dedo pa' arriba Y te cante ría allí 27 o Colorado No sé si sabes lo que significa Pero creo que estás equivocado No sé si entiendes la analogía Pero aquí hay tanto que ha cambiado Antes en la selva se corría por la del león Y ahora no, papi Ahora el depredador es víctima de su presa Como el lema, estoy en la mía y no me voy a dejar de nadie antes papi las cosas en la calle se resolvían a los puños y después te daban la mano como varones y todo quedó ahí ahora no ahora te dan un culetazo antes los chamaquitos te pegaban y lo empeñaban para comprarse una jordan ahora en vez de comprarse una jizzi se compran una herramienta con una teta de cien Y antes, en son de homenaje, se imprimía la foto del difunto en una camisa, ahora no Ahora cuando matan a alguien en el caserío, salen corriendo para tomarle un video Antes que llegue el corrense, y la suben a las redes, en honor al morbo y la insensibilidad Bienvenidos a la 167 21 la abre de gota móveda que nadie te ayuda aquí nadie te da ve y si cacha uno y lo dispara para arriba no te montes con otro conecta tu propia vía los cartetel no son ante la hora son policía y los policías son ante la cosa está bien jodíapágame lo mío ante que No, fía, no hay código en la brea, los calles incesterea. Furete no se usa revolver, brinca como chocan solver. de Descombe como llevando y trayendo, no existe palabra de hombre. Si vas a tirarme si una nombre. cabrón ni me cua ni donde. Reservate la palabra y huaputa que la caja el que responde. A que los bichotes no adoran, Uno vienen y otros van. No te la creas, superelmanca si te duerme manito aquí te do y e una selvade senmen. Zomen la leta, que te tienen en la merella. Cuidado, eh. Muchos dicen que son rabia, que tienen pala en la costilla. Ah, son hacen coro con tecachi, cuando la de a los pillas. <risa> la calle, una selva de cemento. Fuck. Si Bayamón fuera un cuerpo, la 167 sería su arteria principal. Esa vena aorta de cemento y bitumul que de norte a sur bombea la lluvia y la sangre desde su corazón a través de todo su cuerpo. Si Bayamón fuera una jungla de cemento, entonces sus tribus serían mencionadas de manera sagrada, con ímpetu. Virgilio, presente. Barbosa, presente. Barbosa, presente. Brisas presente, Monterrey presente, Alhambra, Jualín, Valencia presente, El Ocho, Los Jimmy, Alegría, Magnolia presente, Sierra Linda, Caná, Bellavista, Miraflores, Gardenia presentes. Si la 167 fuera nostalgia en la memoria colectiva cuando los Cansters Tenían códigos y ética Y lavaban sus carros en el puesto En verano Escuchando salsa vieja Cuando el abuelo aún estaba vivo Y en el puesto bien podrías haberte encontrado Al guileador A Alexi el boxeador A Huesolano A Yeye A Georgie Murmullo, Cuando lo dejaron pegado en la pared del Calwatch Gachi Sammy Tostón Muñequita el marciano ángelo en honor y memoria a los caídos vivos o presos implicados en este drama de la vida real cuenta la leyenda urbana que fue construida en el 1953 y que se extiende 17.6 millas corazón adentro como una cicatriz en la piel de Bayamont el galle farru, no te dejes papi, vamos arriba Bayamont